glorieta con rosmaria alonso Pues eh, ya hemos llegado al kilómetro 26 en la temporada 2 del programa que tenemos eh, aquí en Tele -Elche, en Radio Marca y en el programa Entre Amigos de eh, Elche Corre, con Juan Carlos Esteso, a quien tenemos ya en los estudios de telelche en Radio Marca. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Ros. Bueno, pues hoy en el kilómetro 26, antes de empezar a desarrollar todos los contenidos, hoy nos toca muy de cerca, porque vas a hablar de nuestra carrera, Sí, sí. ...el kilómetro 26, ¿qué supone para un corredor de fondo de maratón?... ...pues su, eh, supone... Eh, pues como ...abandonar, no, decidir, quiero irme estar, de este infierno... ...estar llegando al famoso muro, que pocos corredores son los que lo sufren... ...muy pocos, eh, porque bueno, es la, tira, el, la parte final de la carrera... Ya, mm. ...cuando se empieza a atisbar la meta... Aún lejos, uh -huh. pero bueno, empiezas a cuenta atrás de, de kilometraje. ...y En el kilómetro 26, digamos que estamos en la parte menos fácil. No es una, es una parte complicada de entrenamiento en el que, si todo ha ido bien durante la primera parte, bueno, será menos sufrible. Y si en la primera parte ha ido regular, pues eso van a venir unos kilómetros un poco regulares. Y, Siempre tenemos un poco, un, bueno, eh, eh, intentamos hilar mm. el programa, a, ahora después diremos por qué esa parte más dura del, de, de, del, eh, del eh, programa... Lo neguemos por la historia estamos, de, sí. de, de nuestro partido. Y además en un kilómetro 26 como el que acabamos de atravesar en este programa, eh, no solo... La condición física es la que cuenta, la mental es cuando empieza a ser la protagonista, exactamente con lo que hacemos un ejercicio también de psicología. Bueno, pues Juan Carlos, tenemos hoy, nos traes la carrera 7K, corre por tu empresa, es una carrera que te le ha he puesto en marcha. Gracias a tu ayuda, el, el pasado año fue un exitazo la primera edición... ...y esta segunda edición, ¿cómo la estamos llevando? Pues vamos camino de, de, seguir, de seguir esa línea de, de, de éxito... ...de aunar la empresa al deporte, algo novedoso... ...que cuando pues nos pusimos a, a trabajar en ello... ...decíamos que bueno que ya el mundo de, del correr en nuestra ciudad... ...y bueno en todos los ámbitos está muy extendido... ...pero había que hacer algo especial... ...y bueno, pues así fue la primera edición... ...y ya estamos en, bueno, pues a falta justo de 37 días... ...empezamos también con una cuenta atrás... ...hoy traemos un algo especial también uh -huh. para todos los corredores... ...como es la, la, carrer, la, la camiseta, camiseta de la carrera... ...que es preciosa el diseño de es, Antonia María... ...exactamente, con, manteniendo el logo... ...con nuestro principal patrocinador... ...Grupo uh -huh. Paredes Automoción... Y, y bueno, desde aquí ya animamos, ya no a que la gente entrene, sino a que se inscriban y que vayan entrenando más aún, porque estamos en poco a poco en ir descontando días. Hemos tenido justo también la presentación con, con nuestro concejal, con José Navarro, eh, que bueno, pues desde la parte institucional, desde el primer momento, eh, han visto que es algo especial e importante para la ciudadanía y sobre todo para el mundo de las empresas, que todas las empresas... ...de Elche y, como decimos, de la Comarca de y la Provincia... ...quieran tener a sus representantes ese día... Eh, ...vinculados a nuestro deporte. Mm -hmm. Bueno, esta carrera también tiene una empresa... ...que es la patrocinadora, el Grupo Paredes Automoción... ...que está pegada también en esta segunda edición... ...que tendrá el mismo recorrido, misma salida... ...misma llegada que la primera. Exactamente. Pocos cambios. En la parte de Lo que funciona no se debe cambiar. Efectivamente, como todo en la vida... ...lo que, lo que va bien... Eh, solo hay que dejarlo y hay que mejorar pues bueno pues todos los demás aspectos pero el circuito y la distancia desde el primer momento entendíamos que tenía que ser pues una distancia apetecible fácil con un circuito bueno pues muy licitado también que salga y que llegue a la, a la ...a un ente uh -huh. deportivo emblemático... ...como es el Estadio Manolo Jaén... ...también ayuda pues para, para todo... Uh -huh. para ...a nivel deportivo... ...está en un digamos en un ambiente inmejorable... Uh -huh. ...y bueno pues esa distancia de 7... ...dijimos para la gente que se quiere iniciar... ...ya vimos mucha gente el año pasado... ...que era su primer la primera vez que se ponían un dorsal... ...con una distancia muy apetecible... ...quizá para luego... ...seguir dando el salto a carreras o a distancias claro, mayores... Claro. ...y bueno, pues eh, en eso estamos... ...bueno, es un 21 de abril... Eh, ...cuando va a, a, a iniciarse esta 7K de Teleel... corre por tu empresa, la pared automoción... ...y para tanto profesionales que la toman como un entrenamiento... ...como para iniciados que quieren esto del running... ...¿qué consejos hay que darles en este programa?... Bueno, pues eh, hemos ido avanzando, pues los primeros era eh, tomar conciencia de la prueba, reservarnos la fecha, inscribirnos, eh, saber que tenemos una condición física bien y empezar a entrenar, y ahora pues a falta de un mes, pues hay algunos entrenamientos en los que decimos nosotros que son como casi obligatorios para probarnos, para ganar en confianza, para uh -huh. mejorar también el estado físico, y bueno, pues desde aquí plantearíamos. ...pues esas series de, por ejemplo, dos series de tres kilómetros... ...que es un poquito la mitad de, de, de la distancia, cada uno a su ritmo... ...es decir, hoy voy a hacer tres kilómetros fuerte, descanso un poquito... ...y otros tres kilómetros más fuerte... ...y es como ya teniendo en, en la mente... ...interiorizar el, el ritmo de carrera... ...y saber que estamos capacitados... ...para la gente un poco más novel... ...pues oye, si soy capaz de hacer 6 kilómetros... ...descansando un poquito... ...aún me queda tiempo suficiente... ...para seguir entrenando... ...y, y llegar lo mejor posible... ...con mi equipo... o ...si pueden hacer esos test de entrenamiento... ...pues ayudados por gente que tenga un poquito más nivel... ...lo que hicimos de ayudar corriendo al lado... ...y hacer esas labores de, de liebre, de, de, de marcadores de ritmo... Uh -huh. ...y bueno, pues ese entrenamiento que no, que no puede faltar. Uh -huh. Bien, pues, eh, he dicho ya la presentación de la 7K, las inscripciones es fácil. Sí, en la web de claro. teleelch.es está perfectamente explicado para sí. poder inscribirse, recoger dorsales, toda la logística, todas las bases de, de esta carrera están publicadas en nuestra sí. web teleelch.es. Dicho esto, hemos tenido esa media maratón de Elche... Que es la prueba más antigua del mundo, me encanta decirlo, sí, sí. Eh, la 51 edición, y tú estuviste, claro, bueno, estoy... eh, eso, Estás en sí. una media maratón sí. y ya un icónico, un icono, mítica prueba. Sí. Para, para nosotros y para los que vienen de fuera, nos conocen mucho, eh, transcurrió todo con normalidad. ¿Qué, qué resumen me puedes hacer bueno, de la pues, media maratón? Eh, como la organización quiso transmitir desde. ...que hizo la presentación de, de esta prueba... ...y el ciclo que van a tener de cinco ediciones vinculadas... ...vale, es como se había llegado a la 50... ...algo que es historia pura para el deporte general... ...y el Icitano en particular... ...que una prueba lleve 50 ediciones... ...haciéndose a los que amamos tanto el, el correr... ...nos llena de mucho orgullo... ...y bueno, pues pretendían un... ...pues eso, unos cinco años con continuidad... ...con, pues un, fíjate, con una medalla que sí que se coleccionan las cinco, pertenecen a un puzzle, las cinco ediciones están marcadas por un símbolo de, de la ciudad, que en este caso era la igualdad, reflejado en, en nuestra querida dama delche, y bueno, pues eh, se cambió la hora, porque era una mejora respecto al año anterior, que pues no salió un día de mucho calor en, en la ciudad, y pues generó demasiados... ...estragos eh, a nivel de, de la participación y bueno pues eh, también se ha implementado con un 7K... ...una carrera paralela un poco más cortita y bueno pues un éxito, todo salió bien... Eh, ...se tuvo también un embajador de mucho renombre a nivel nacional e internacional... ...como es el caso de, de Reyes Estevez... Que por suerte pues tuvimos eh, ocasión de compartir una charla con tico, el sábado por la tarde sobre los beneficios de, del correo y los aspectos uh -huh. psicológicos. Y claro, con, porque con, esta, no, esta, esto no es una carrera al uso, estamos hablando, como claro, tú lo has descrito y sí, enumerado, sí, sí. de un evento cu cultural deportivo. Exactamente, sí, sí. La, eh, la, me queda una duda: ¿cuál es la pieza de este año del puzzle de la maratón? Pues, el, bueno, eh, la, la Dama del Che. La, la Dama, de Elche, la Dama ¿no? del Che es el símbolo de, que, de, uh -huh. de este año reflejado sí. en la igualdad, igualdad la, era, la, era. la igualdad, de hecho uh -huh. la camiseta del 7K era un tono pues más afín más a la mujer, violeta. la salida pues se disparó con un confeti también un, un color, el color digamos interno de, también de la franja de la, de la camiseta era un, un lila violeta, pues haciéndole homenaje a la igualdad y a, uh -huh. a, a la mujer en especial. Y bueno, pues eh, la media maratón del Che, como bien decía Ross, es algo que tiene calado en nuestra sociedad. Sí, es un fenómeno social. Traspasa sí. todos los ámbitos y todos los ámbitos vinculados a, a la vida. A día, el mm. domingo por la mañana el Che respira deporte, el Che respira correr gracias a la media maratón. Superación, ahí, ahí sí. hay, eh, vamos, hay miles de historias de vida sí, sí, sí, eh, y en esa maratón, y en esa media maratón. Sí. Bien, eh, sí. habías comentado que había conferencias previas sí, también, sí, sí, sí, ¿no? Sí, tuvimos una, pues una charla-coloquio con, con dos expertos, con... Eh, un psicólogo que también corre con, con David Olivares, presentado por un moderador, Ángel Romero, que tiene un canal también muy didáctico, Correr para Vivir Mejor, en el que se compartieron pues nuestras experiencias a nivel eh, psicológico y lo, lo que aporta el correr. Y bueno, pues encantados de poder aportar claro. parte de nuestra experiencia a, a quien quiso estar el sábado. Digo que es un fenómeno social porque los corredores ya están... ...tienen otro mundo... ...porque... Sí, sí. ...vosotros estáis rodeados de, de hábitos... ...de vida sí. saludable... Sí, sí. ...y no sé si os, eh, os desviáis... ...un ápice de de, bueno, pues, de... ...de vuestra filosofía... ...de vuestras pautas de comportamiento... ...de cómo sí. veis la vida... ¿no? ...cuando os hacéis... ...corredores... ...fíjate tú... ...tú has dado la clave... ...cuando ya... ...uno pues empieza... ...ya más en la parte emocional también... ...a amar este deporte la vida gira en torno a cuando entrenamos, qué vamos a comer... Se planifican hasta las vacaciones, los viajes con, los con, viajes con igual. familia, los viajes igual, de hecho pues, pues tenemos viajes con amigos a eventos. Por cierto, sí, sí. y tenéis un patrón común los corredores, no sois urbanitas y os gustan los viajes, son más de senderismo y de, bueno, y de recorrer montañas hay, y naturaleza, hay de, hay de todo. más que capitales. no Hay de todo, porque también es verdad que la vertiente de, del trail running, de, del correr por, por montaña, también ya está súper establecido y bueno, pues es como la gente más de Más de uh -huh. montaña, pero bueno, creo que un corredor normal a día de hoy, tipo medio, eh, toca todos los palos, o sea, tanto la montaña como el asfalto, como carreras más largas, más cortas, por suerte, ya yeah. está establecido. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando un corredor eh, con, eh, tiene hijos y una mujer bueno, o okay. una mujer de corredora tiene marido y tiene hijos y los demás no le siguen en su bueno, carrera? Pues es... eh, ahí se, se genera o, <risa> algún tipo de. Bueno, de conflicto, de o hay que conciliar, hay que conciliar. Eh, no todas las parejas eh, comparten los mismos. Hombre, te ¿sabes? lo preguntaba porque si sí. sí, esto del running sí. llega a ser una obsesión. Hombre, eh, esa es la sí, parte sí, negativa. Sí, sí, sí, ¿Puede que, ser negativa? ¿Puede claro, tener esto algo negativo? Sí, sí, sí, sí. sí, sí hombre, eh, solo hablamos de lo positivo, pero alguna vez hemos sacado el tema de, bueno, que, que el ...que el deporte no coma a la persona... ...que, que, que no sean llamados... Ni, ...ni a la persona, ni a, ni a la ni convivencia... La Entonces, ...de decimos, amigos claro, y familia... ...a veces decimos 24 horas... ...y hay gente que, que cree que correr son 25... O sea, ...hay que desconectar, hay que descansar... ...y bueno, al hilo de, de lo que vamos a hablar ahora después... Eh, ...que este boom que se produce... Que, que, ...que no sea querer hacerlo todo en muy poco tiempo... ...y que quememos todas las, primero las etapas personales... ...y luego que nos llevemos por delante familia, eh, trabajo... ...hay gente que rinde menos por, por estar entrenando más y bueno pues hay que tener el equilibrio que siempre decimos dejas asesorada asesorar por los profesionales en, en cada caso que no haya lesiones que nos frustren porque hay gente que bueno que como es que cierto. llena su vacío total con el correr luego viene una lesión un mal resultado vienen las frustraciones y, y se pasa del amor al odio en, en poco tiempo y a veces el deporte simplemente es un es un camino y no le podemos hacer responsable ni de, de las decisiones que hayamos tomado nosotros para con él qué importante la condición mental sí, eh, para hacer el... El corredor. Bueno, pues estábamos en, eh, en ese resumen de la media maratón sí. y cuál es el consejo de la semana, porque nos has dado muchos sí, eh, sí. y muy bueno, buenos. Bueno, pues eh, justo a, bueno lo, lo has sacado tú, Ros, eh, el, el consejo de la semana y, y la opinión eh, me viene a referir a, al boom que se está produciendo realmente, uh -huh. muchas más pruebas organizadas. Mucho más gente que nos viene bien a, a, a todos, pero que no nos eh, digamos que no, explote, que no explote. Ya hubo un, un periodo entre 2014 y e 2016 en el que, bueno, pues eh, todo valía, eh, todo el mundo quería correr todo y, bueno, y no, no hubo un mejor periodo de calma eh, en, y explotó. No crecían tanto las pruebas. Eh, bueno, creo que hemos aprendido de esa parte. Hay varios factores para ah, que... ¿Ah, ¿sí, ¿Hubo un bache en elche Sí, bueno, en general, sí, sí, en, en, en general en el running las pruebas bajaron un poquito y se saturó un poco el mercado y es como ya lo que decíamos antes, hay gente que empieza en un año, hace 10K, media maratón, maratón, ultra trail no sé qué, no sé cuántos y, es, ¿y ahora qué. ...me cambio de deporte... o sea ...entonces como no hay tanta participación... ...no hay tanta continuidad... ...y se genera pues picos hacia arriba... ...y justo al año siguiente... ...porque ha bajado tanto... Mm. ...bien es verdad que hay un aspecto clave... ...y que siempre lo, lo realizamos... ...que es la participación de la mujer... ...la mujer ha llegado ya al running establecido... ...ya tiempo atrás... Tú lo decías, la mujer era la que sufría más quedarse pues con esa parte de decir, los niños, eh, mi marido se va a participar, ahora pues la balanza está creciendo hacia la participación, lógicamente, de, de, tiene que ser un deporte de 50 a 50, es un deporte global, no es un deporte en el que tenga que reunir una cierta capacidad el género, al revés, eh, y bueno, eso está ayudando a que ese boom... Eh, se, se, se iguale en cuanto a participación y a que también la sociedad tenga más conciencia de, pues, de la familia. Por ejemplo, si el marido y, y la mujer corren, pues es más fácil que sí, mucho más fácil. Pero ]lo. si solo corre uno, claro, mm, no sé, no sé. Sí. Y <risas> mi consejo, bueno, pues era un poco que, que no nos atropelle, que no parezca que todo vale por el afín de conseguir una medalla. ...por llegar a la meta... ...que valoremos más el camino... ...entrenar... ...disfrutar... con ...llegar a los valores puros del, del deporte... ...y que se quede instaurado... ...en nuestros hábitos... ...no simplemente porque me haya apuntado una carrera... ...tengo que correrla... ...y no disfrutarla... ...y no entender el deporte... ...que a veces es complicado... ...ahí tiene que haber un motivo... ...para llegar ahí... ...pero que no simplemente sea... ...ese final de colgarme en casa... Eh, ...cinco medallas... ...de, de finisher... ...¿vale?... Uh -huh. ...o sea, en, entender que esto va a más largo plazo que a corto. Bueno, tú llevas toda la vida dedicado a esto y has sí. identificado muy bien ese bajón que hubo de 2014 sí. a 2016. Sí. ¿2024 el running dónde está? Bueno, pues eh, justo. Luego pues eh, nos vino la pandemia, que ya sabemos todos que era como, pues ahora vamos a ver ...cuánto de fuerte es el deporte en general... Sí resistimos, si resistimos... resistimos. El, el resistiré aquel en el que bueno, pues decíamos... ...si no vamos a poder correr ya acompañados... ...tenemos que correr solos... ...vamos a ver si esto se recupera... ...y estamos viviendo yo creo que esa... ...esa fuerza del 2014, 2016, 10 años después... ...y ojalá que tenga más continuidad... ...y que bueno, que se entienda mejor aún... ...yo creo que primero era como... ...bueno, eh, esto es un deporte de nueva generación... ...que ha llegado aquí... ...y ahora pues el rango de edad también está creciendo... ...o sea, uh -huh. gente más joven... ...en la que se, se inicia antes al deporte... Uh -huh. ...antes bueno, pues en la, en la media edad... ...un perfil anterior del nuevo corredor era... ...estaba estipulado, 35, 40 años, eh, varón... ...ahora bajamos la distancia, o sea, la, la edad... 25 o 30 años eh, ya se va iniciando más gente y, y, amb, y ambos géneros, que es lo que queremos, o sea, una igualdad. Bien, pues eh, precisamente eh, escuchándote sabemos perfectamente que el running es el, ese fenómeno social que ha venido, que está en auge en estos momentos, nos dio esa fuerza la pandemia uh -huh. y, y también es un evento cultural sí sí sí eso, eh, todo. alrededor del running hay historias que se llevan al cine que se llevan a la literatura que se llevan al, a la a la pequeña pantalla mm -hmm. en fin eh, sí. qué nos cuentas en el en el aspecto cultural qué nos sí. cuentas esta semana pues justo como, como bien dices Ros, nosotros nos hemos dado cuenta lógicamente hay más publicaciones a todos los niveles eh, pues, eh, pues la, nuestro día a día la televisión documentales eh, se van Eh, haciendo cada vez más eco de, de nuestro deporte y tenemos un apartado que se llama Cultura de Runner y vamos a hablar esta semana de un libro que se llama Correr para Vivir. Uh -huh. eh, fácil, algo como que ya quizás decir, eh, no sé, hace 30 años, correr para vivir era como, no entendemos si correr no está instaurado en nuestra sociedad, a día de hoy correr para vivir. Es un lema de vida para muchísima gente. De hecho, hay canales de, de, de, de internet, más publicaciones, en el que siempre eh, se interactúa con, con esa frase. Y bueno, hay un libro que se llama Corre para Vivir, que nos pues, viene por un atleta que que bueno que tuvo una historia complicada. Lope, ¿Cómo se llama? López Lomón. ¿López? López ¿Apellido? A, americano, sí. O sea, el, nom, el nombre es López, es, uh -huh. es americano. Lomón. Lomón. Y cómo pasó de ser un niño soldado en la guerra civil de Sudán, bueno, oh. él es americano ahora. Uh -huh. eh, fue claro, fue, de, fue adoptado, adoptado en una familia americana. Hasta eh, eh, por esas cualidades convertirse en eh, atleta profesional, fichado por la multinacional... Nike y e bueno. Ese lema cobra sentido. ¿eh? Me has hablado de la sí. historia, López sí. Lomón, de sí, la sí, historia sí. de un niño que se es secuestrado en Sudán, en su país, para convertirse en soldado, que pudo escapar sí, sí. y que se como fue, refugiado, no, sí, se refugiado... Sí, fue refugiado a Kenia. En Kenia. Allí entrenó, se hizo, bueno, pues eh, atleta o ya decidió que... En un campamento de refugiados. Un, refugiados eh, comenzó a correr. En Kenia y luego allí, eh, pues, una familia de Estados Unidos lo adoptó. Lo adoptó, seguía teniendo, bueno, hay imágenes de, de este atleta, es un atleta fibradísimo, pues lo ves eh, y dices, o sea, un deport, su genética, pues quizá de su antepasado le otorgó un don natural eh, Pues su vida es para realizar un documental o y, una sí, película. Exactamente. Y él ya fue atleta olímpico en, en Pekín. Y ha estado en las sí, sí, Olimpiadas. Sí, ya estuvo en, lo, en los Juegos Olímpicos como, como banderado y luego en, en, 2000, en 2012 también. Ahora tiene una fundación eh, para llevar esperanza a, a, su, a su tierra natal, a, a Sudán, lopenlomón.com. Y bueno, pues también queríamos dar realce a, a esa historia, a, al libro que ha escrito, en el que, bueno, pues gracias, fíjate, a poder correr, este niño de Sudán pudo ser olímpico y ahora quizá puede ayudar a otras familias a que tengan una mejor vida, lo bonito también pues de, de ser agradecido y bueno pues de, de otorgar a nuestro deporte un, un valor también emocional y de solidaridad.